samba samba moderno samba frevo, Bueno, Hernán, estamos por ahí prontos, decías, ¿no? Creo que sí, lo que no sé si Prinio nos está escuchando bien ahora. Te escucho muy bien, Hernán. Muy bien. ¿Y Ángeles la escuchás, Prinio? A Ángeles no la escucho. Bueno, ah, ahí intentamos, ahí intentamos, vamos a ver que... pero vamos arrancando. Sí, Plinio, eh, queríamos comenzar por esta noticia, además de, bueno, todas eh, todos los cuestionamientos que tienen en la mira al presidente Bolsonaro, eh, por la noticia del ministro de Medio Ambiente, que es investigado por una presunta participación en una red de exportación ilegal de madera, nada menos que el ministro del Medio Ambiente, Ricardo Salles. Sí, entonces fuimos sorprendidos ayer con la noticia que el ministro contra el Medio Ambiente, Ricardo Salles, participa de tráfico ilegal de madera. En realidad, eh, el ministro tiene, una, digamos, un histórico muy, muy siniestro, Y, y ya se sospechaba que tenía una relación orgánica pero no se sabía que estaba involucrado directamente en esto bueno, esto viene en realidad de una información del gobierno norteamericano ¿no? entonces las, el servicio de inteligencia norteamericano detectó la llegada de un, de una, una, un stock enorme de madera ...todas ilegales y dio la información a la Policía eh, Federal Brasileña. La Policía Federal Brasileña está dividida. No, Bolsonaro trata de ponerle una mano de fierro y someterla... ...pero hay sectores que son contrarios. Y fueron estos sectores que pidieron la posibilidad de investigación... ...al Supremo Tribunal de Federal y con esto... se si hizo esta operación, que es una operación muy, muy fuerte y que deja el ministro en una situación muy, muy difícil. Esto refleja también, Plinio, eh, los negociados que hay en todo ese sector de, de la producción de Brasil en, en, en la madera, eh, que mueve mucho dinero, ¿no? Y que también se sabe que toca el sistema político. Sin duda alguna. Recién hace unos días salió una, una investigación que dice que más, que creo que más o menos 95, 98% de la madera exportada son de extracción ilegal. Sí. Este ministro, Ricardo Sales es un hombre de extrema derecha que en un video del gobierno eh, que fue requisitado por el Supremo y que se hizo público Decía en una reunión ministerial, es muy bueno que hay, que existe esta pandemia porque mientras ella está en curso, nosotros podemos dejar pasar a boiada. que quiere, quiere decir? Dejar pasar que el ganado pase, dejar la portera abierta para que nosotros pasemos las cosas. Y eso es lo que está haciendo, pero no contaba con, digamos, la... por así decir, oposición del gobierno norteamericano. no Aquí hay en esta investigación algo también muy extraño, que es la interferencia de los americanos, que hacen interferencias no sistemáticas. Y así como dieron información para la operación contra Lula de Lavallato, ahora empiezan a dar información contra, digamos, el gobierno Bolsonaro. Y esto yo creo que también... está, digamos, relacionado con los cambios que ocurren en el imperio. Sale Trump, viene Biden, y Biden, digamos, tiene una agenda un poquito más ecológica y hace para su público interno, digamos, gana puntos cuando persigue eh, estas políticas en, eh, con Brasil. Yo creo que un poco es esto lo que se se puede ver en, un, en una primera hojada. de esto que está pasando. Dice que llegó a la superintendencia de la Policía Federal en Brasilia acompañado por un ayudante armado a declarar un oficial militar de la reserva que lo acompaña porque ha recibido amenazas supuestamente y que exigió explicaciones sobre la investigación que recae sobre él también. Sí, y, des, y, lo, y enseguida fue al, al plan alto a hablar con el presidente. En realidad, él quiere estancar esto, no frenar esto. Pero uh, esta denuncia viene con mucha fuerza, porque además de la, del apoyo del imperialismo, viene por una investigación de un ministro del Supremo Tribunal. O sea que por ahí el, el, el sales tendrá problema Además, no es solo un problema de ecológico, es también un problema de corrupción, porque está involucrado directamente en, en, en los negocios de la madera. No es solo que permite los negocios, claro. es que roba junto. Claro, claro. Bueno, vos lo mencionabas también, y lo hablábamos antes de salir al aire, la, la situación de Bolsonaro, que se estrecha un cerco sobre él, digamos... en cuanto a, lo hablábamos con Jair Cris, que a principio de semana, a lo, a lo que se va planteando en la comisión esta parlamentaria de investigación, donde habló, por ejemplo, dio testimonio el presidente de Pfizer en América Latina, Carlos Murillo, evidenciando, eh, digamos, la inacción de Bolsonaro para el tema de las vacunas, por ejemplo, Plinio. Sin duda alguna, ¿no? La comisión parlamentaria de investigación, ...de la pandemia aquí en Brasil, se transformó, Hernán, en una especie de Big Brother, ¿no? De una gran novela. Entonces, para Brasil, para ver lo que pasa en la investigación. Y lo que se pasa es lo que ya todos saben, pero queda cada vez más explícito. Que no hubo voluntad de hacer una política de aislamiento social, no hubo ninguna iniciativa para hacer test en masa... No hubo compras de vacuna propositalmente y no hubo ninguna providencia para eh, preparar los hospitales para atender a los enfermos. O sea, es una política genocida. Esta política obedece a una voluntad de la burguesía que quería que el pueblo eh, consiguiera la vida normal ¿no? y que minimizó esto todo. pero la verdad es que ya estamos llegando a casi 450.000 muertos oficiales. En realidad son por lo menos 50% a más. Las estimativas de las eh, universidades americanas es que si no hacemos una, un lockout, vamos a 150.000 muertes oficiales hasta agosto. O sea, es una situación realmente... dramática, mucha gente muriendo, casi toda la gente tiene amigos, parientes ¿no? camaradas que fueron muertos y una rabia muy grande de la gente y esto todo no pasa en la novela desgasta el gobierno pero no pasa nada porque nadie quiere derrumbar no las fuerzas políticas instituidas tradicionales no quieren sacar a Bolsonaro lo quieren nada más sangrar Y el resultado de esto es que quedamos con un gobierno completamente desmoralizado, inoperante, pero las instituciones también naufragan junto con el gobierno. Entonces aquí la crisis que ya estamos discutiendo allá hace años aquí en Radio Centenario sigue. Es como si fuera un pantano. Cada día se ahonda un poquito más. Claro. Eh, esto va a seguir, digamos, hay una, una decisión de, eh, de que exponga gente ante esta comisión de peso que va a, a ir creando el clima, se supone, para ese juicio político a, a Bolsonaro, Plinio, ¿se va en ese camino? Entonces, esto es lo que nos queda claro, porque es una situación muy, muy surreal que estamos viviendo en Brasil. Se hace una investigación... para constatar lo que ya todos saben, o sea que el gobierno tiene una política deliberada de no enfrentar la pandemia por razones económicas y por razones políticas, porque la gente no, no va a la calle. Ya se sabía, la comisión ahora pone color en esto, y claro que esto aumenta el desgaste del gobierno, pero así como no había consecuencia antes, es difícil saber cuál será la consecuencia ahora. Porque las conclusiones de la, de la eh, comisión serán durísimas, pero no. las consecuencias políticas de esto no están claras. ¿no? Yo creo que si no hay movimiento de calle muy fuerte, Bolsonaro, aunque débil y desmoralizado, permanece en el gobierno. Y permanece, Hernán, haciendo daños. Por ejemplo, hoy, ayer... el la Cámara de Diputados aprobó la privatización de Electrobras, que es la mayor industria energética de, de, de Brasil y la estratégica, que funciona como más o menos una, una, un articulador de todo el sistema eléctrico brasileño. Esto va a generar un, un tarifazo, problemas ecológicos gravísimos, porque Electrobras detiene las principales barreras de agua, ¿no? reservas de agua en Brasil eh, y todo el sistema eléctrico ¿no? eh, tiende a deteriorarse todavía más o sea, mientras la confusión permanece la burguesía no pierde tiempo y hace negocios que son irreversibles y muy graves para el pueblo entonces es una situación realmente de, desesperadora porque la situación es grave El gobierno es demoralizado, pero no pasa nada. Claro, eh, y no hay reacción a esto, por ejemplo, de la privatización de la, de la empresa, de la compañía eléctrica, Plinio. ¿Reacción, digo, a nivel de trabajadores, de, eh, de partidos de oposición? Sí, hay muchos protestos, ¿no? Ahora, el día 29 de mayo, hay una. una convocatoria de manifestaciones contra la privatización, contra la pandemia, contra el cierre de las universidades públicas por falta de, de dinero. Entonces empiezan una, un, un ensayo de ver si se logran manifestaciones grandes, pero todavía esto es incipiente. Tendremos que ver lo que pasa el día 29. El 29. Que va a ser el sábado de la semana próxima, si no me equivoco. Esto es. Eh, yo miraba ahora algunas eh, noticias de, de las páginas económicas internacionales que dicen que los inversores esperan más reformas de Bolsonaro, eh, que esperan, por ejemplo, bueno, se dio la concesión del servicio de agua y alcantarillado de Río de Janeiro, por el que se recaudó 4.200 millones de dólares, pero que esperan? Bueno, en abril se dieron la subasta de 22 aeropuertos, cinco terminales portuarias, una vía férrea, eh, ahí están esperando mucho más. Sí, bueno, esta de, de, de Electrobras todavía tiene que pasar por el Senado, yo creo que va a pasar porque la negociata ya está muy... muy avanzada es es una privatización gigante muy grande y de consecuencias de largo plazo muy muy graves eh, eh, y, y la verdad es que el gobierno va a tratar de, de privatizar lo que pueda lo que pueda ¿no? bien eh, y lo último que queríamos comentarte de nuestra parte también es que Lula ya ha hecho declaraciones de entrevistas Eh, periodísticas, la, eh, lo vemos de estas últimas horas, la revista francesa Paris Match eh, confirmando de alguna manera, por si hacía falta, de que quiere ser candidato, ¿no? Eh, le preguntaron y dijo: Si estoy en la mejor posición para ganar las presidenciales y tengo buena salud, sí, no lo dudaré, dijo respecto a la pregunta si va a ser candidato. Sin duda alguna, ¿no? Lula siempre fue candidato. Es un candidato muy, muy fuerte. Eh, si hay elecciones, yo creo que probablemente va a ganar con mucha facilidad. Pero el problema es si cuál es el programa y si va a resolver los problemas brasileños. O si va a ser nada más que un alivio temporario. Y yo creo que por lo, la manera como se está posicionando, Lula viene para legitimar lo que ya pasó Y seguir la vida para adelante. El problema, Hernán, es que lo que pasó es muy grave y no hay que seguir para adelante como si nada hubiera pasado. Hay que revogar todas estas, eh, digamos, eh, medidas que fueron tomados tomadas por Bolsonaro y revisar de de abajo arriba todo el modelo neoliberal, siguiendo un poco lo la digamos la tendencia que viene de Chile y de Colombia sin esto Brasil se va degradando como Estado Nacional claro claro bueno Plinio estamos Me queda una atentos, pregunta como Bata Ángeles sí una pregunta A ver Plinio vos escuchás? te escucho muy bien Ángeles. bueno te, te saludo y te pregunto porque hoy estuvo un columnista acá con nosotros el contador Luis Freda y nos preguntó en una tanda ¿Y qué pasó con Dilma Rousseff? ¿Dónde está Dilma Rousseff? ¿Qué hace ahora? Te trasladamos la pregunta a vos. Buenísima pregunta. Yo también me pregunto la misma cosa, Ángeles. ¿Dónde ¿Sí? estará Dilma? Pero ahora sin bromas. ¿no? ¿Sí? Dilma es una, una, digamos, una lideranza política de menor expresión aquí en Brasil que fue generada de manera artificial por Lula y ahora es escondida por el PT. ¿no? Ah. Lula tiene, eh, el PT, en, en, en verdad, tiene una narrativa que dice, mira, las cosas si van bien, vino Dilma, bueno, metió la pata, pero qué le vamos a hacer, vida que sigue. Entonces, ah. es una persona que, que, que tiene mucho prestigio con, con sus, digamos, con sus camaradas, con la gente con quien trató en el gobierno, es una mujer de respeto. Pero no tiene fuerza política ninguna en el PT y en la sociedad brasileña. Ah, bueno, el, pro, el propio Lula, Ángeles, decía: Yo soy capaz de elegir un poste. Poste es esto de la luz, ¿cómo se dice? Un sí, poste, un poste. Un poste, un, poste sí. un poste. Entonces, el propio Lula la llamó en su auge de poste. Entonces, por esto ella continúa siendo un poste. Qué fuerte eso. Qué fuerte. Sí, sí, sí. Bueno, acá dijeron una heladera, que se podía decir una heladera, ¿sabes? ¿no? Sí, él, no, él lo dijo directo. Dijo ¿Sí, sobre sí? Dilma y dijo sobre uh, Fernando Haddad. Porque Lula eh, es muy cordial en el sentido. Eh, Pero es en realidad bruto, muy bruto. Sí, la verdad que sí. Bueno, le, trasladaremos esta respuesta al profesor Freda. Sí, yo creo. No, bueno, parece que, se, que es una respuesta leviana, pero yo creo que no, es la no, más real. No, no. No es liviana real. para nada. Bueno. Bueno. Priño, un abrazo, como siempre, desde a la distancia. Y Ángeles, vamos a recordar, vamos a hablar con él la, la semana. Eh, próxima, también en la mañana, pero para que la gente esté ya atenta, que Plinio va a participar, ha sido invitado para el primero de este ciclo de conferencias que está realizando el movimiento 26 de marzo por el 50 aniversario, en este año del 50 aniversario, mañana vamos a estar hablando sí. con Fernando Vázquez sobre esto, la izquierda y el progresismo en América Latina va a ser el tema del jueves próximo, Eh, y Plinio va a ser uno de los exponentes. ¿eh? Qué bueno, qué bueno eso, Plinio. Qué Vamos gran, a estar atentos. Gran, gran gusto participar de esto, principalmente con este tema, porque si no tenemos una visión correcta de que de lo que fue los lo, lo que fueron los gobiernos progresistas, corrimos el riesgo de sí. repetir los equívocos. Exactamente, exactamente. Bueno, vamos a estar muy atentos la semana que viene, con doble contacto entonces. Abrazo, Plinio, hasta la semana próxima. Abrazo a todos los oyentes de Radio Centenario, a Ángeles Hernán, gran gusto hablar con ustedes. Lo mismo para nosotros. Igualmente.